lo que se busca en todos estos casos es justicia imaginaba para que los en eh, la idea de nosotros es que esto se cambie de homicidio como está para tu lado aarió por fa de personas ya por el vínculo que hay policías involucrados ya ese es un paso ahora es que abre que esperar que directamente de lo que es de el foro federal eh, nos digan si lo aceptan o no sería, sería muy bueno que, no, que la gente nos acompañe. Eh, como te dije hoy a las 17 horas y hemos debido a bebear que es la fiscalía ahí nos juntamos y, cami y caminamos toda la gobernación.